Un programa de la semana con el resumen del día viernes en uno contra uno radio, poco más de seis minutos para repasar testimonios de Sebastián Esbetliza, el entrenador de Sionista de Paraná y del arranque de Atenas de Córdoba hablando con el pitu Juan Manuel Rivero, también conversamos con el entrenador de Libertad de Sunchales que tiene novedades y tiene nuevo extranjero. El regreso de Paolo Quinteros también estuvo en Uno Contra Uno Radio. Y escucharán a Luca Bildosa, que tiene un esguince y es duda para esta noche. Y también lo tendremos a Julio Lamas. Estuvimos hablando con Silvio Santander, con Leo Gutiérrez. Y una buena nota que hizo Juan Carlos Mechini con Juan Ignacio Pepe Sánchez. En el resumen de día viernes, de Uno Contra Uno Radio. Así. Cambio de West por Charlie Westbrook. Pareció... Eh, que al, al haber terminado eh, el año y con la posibilidad de de buscar lo, lo que había en el mercado que tampoco era era mucho encontramos en en huevo Huevo un jugador que por ahí nos puede dar una mano teniendo un una actitud distinta eh, una mentalidad diferente también eh, combinando todas esas cosas más si juega el juego conjunto y eh, encontrando también la efectividad que se necesita eh, vamos a estar ahí El grupo de, de reclutamiento tiene una competencia de herencia ¿no? Tiene un sentido de, de, de, de amor por la competencia misma. Eso es lo que nosotros nos, nos planteamos desde, desde, el, desde el grupo de trabajo. Un grupo muy unido, que bueno, sabemos que estamos pasando mal momento, pero que, que todos eh, y cada uno del bandido quiere quiere salir lo, lo, lo antes posible, quiere poner a donde tiene que estar siempre confiamos en poder salir y, y de hecho estamos eh, entrenando duro para para para que eso suceda, antes de llegar de un entrenador nuevo, bueno, es como que, que todos tenemos que, que empezar a, a, a poner más todavía, a agarrar rápido el hinchaje y, y, bueno, y a sacar a Atenas de, de esta situación. Van a dar una mano importante eh, y nosotros los nacionales vamos a tener que, que acoplarlo lo más rápido posible a ellos. Hobson para mí es uno de los mejores jugadores de la competencia, sin ninguna duda. Lamentablemente nos quedamos sin un gran jugador, una, una pérdida eh, difícil de reemplazar. Y estamos a la búsqueda de un 2 y un 3 porque eh, Hobson que estaba jugando de escolta en nuestro equipo. La primera fase nuestra fue impresionante, terminamos primero en la zona norte con, con tantos equipos competitivos. terminar primero y haber clasificado al top 4 fue algo que bueno que sorprendió a mucha gente no a mucho a mucho al ambiente de la liga zona ninguna de las dos zonas es más fuerte que la otra y que bueno y que la liga va a ser dura y bueno y que es una liga también de resistencia eh, física porque hay muchos partidos el equipo más allá de, de las lesiones eh, sufridas durante durante ese periodo ha, ha sabido amortiguar esos esos esas bajas sin duda que ahora nuestro próximo objetivo, un objetivo más cercano es, es tratar de quedar primero número uno en la conferencia nuestra, eh, ganarla. Eh, si no es quedar número uno en el puesto que queremos, eh, tratar de ganarla y, y jugar la final. fin, está en la misma situación que yo, empezamos, si bien él ya estaba haciendo ciertas cosas con el equipo, pero nada. Nada de, de, de mucho contacto físico. Eh, arrancamos casi casi juntos ahora, cuando volvimos del receso. Y él está muy bien, está muy bien. Eh, se siente se siente bien. De todo como esperaba. Eh, por lo menos pudimos cerrar con un par de historias. Así que muy contento. La verdad que ahora me puse a entrenar para estar al 100%. Y bueno, eh, con todo ahora que arrancamos la segunda, la segunda parte de la primera parte de 2016 y la segunda parte ya es la diez. Tranquilo, sabemos que somos un equipo el cual demostramos el año pasado ya que podemos dar, esperar, a que se nos den una par de rachas positivas y nada, intentar sacar a quien eh, de ahí abajo que no nos merecemos estar donde estamos. Es una de las grandes motivaciones que ha tenido el club eh con, con el BAST, que primero regresar a jugar en primera división. Eh, pero mucho más aún que sea eh, una una vuelta movidón pequeñita, ¿no? Por diferentes razones no hemos podido tener estabilidad, ¿no? Con con el extranjero 2 y el extranjero 5. Ahora no habíamos podido conseguir los jugadores que eh, necesitamos. Espero que sea Troy Bell y y Josh Powell, es importante poder mejorar jugando. Porque hay muchos partidos, San Lorenzo se va a jugar 10 partidos con muchas lesiones, este mes eh, vamos a tener cuidado con eso en algún momento vamos a preferir dejar un partido y no un jugador Los dos partidos que hemos jugado en Córdoba han sido dos partidos que no, no ayudan a que la competencia sea agradable por errores los errores de dar a un equipo de tantos días de descanso y los errores de programar un partido como han programado a un equipo que me parece que hay que esperarlo, porque es el último campeón. Esperaba que nos cuiden un poco más, no que tengamos esta situación de tener que hacer recesos obligados y, y programar los partidos en momentos que no hay que programar. Me parece que este, al mismo tiempo que nos tuvimos una liga entre otras 25 días libres, yo creo que a los equipos que han jerarquizado la competencia como 15 el año pasado y como intenta jerarquizar la neta los tienen que cuidar más bien, me, me encuentro bien, problemita del dedo que tenía eh, ha mejorado bastante eh, y bueno y con, con el tema físico lo estamos traba lo seguimos trabajando. Al principio eh, no no no encontrás nunca la forma de juego, cuando más cuando un equipo es nuevo. Lo que yo pienso que es... Eh, Nada, que exagerado, pasa nada. Yo no me voy a retirar del básquet porque tengo una persecución hacia mí de, de, de algún sector de la liga o de, del tribunal de disciplina. Yo voy a seguir jugando, voy a seguir siendo el mismo jugador que fui toda mi carrera dentro de la cancha. La expectativa pasa por poder, no sé si mantener, pero generar una línea ascendente en lo que queda de temporada. Me hace un poco de ruido que alguien que es el interventor siga siendo presidente. Ten Luis y Manu detrás de, de, de todo, sobre todo Luis, que es alguien a quien respeto mucho. Parece que es un reaseguro eso, ¿no? De alguna manera se mejore lo que se tiene que mejorar, ¿no? Que, que, es, que es el básquet a nivel federativo porque muchas veces creo que confundimos a la confederación solo con la sección argentina, que va a unos Juegos Olímpicos, pero en realidad la confederación argentina es todo el básquet de Argentina. Bienvenidos a Uno contra Uno Radio, hasta la 1 de la tarde, básquetbol en el aire de AM570 en Radio Argentina, con Joaquín en la operación, con Noelia Ortman en la producción de este programa, y estamos junto con el gallego para hablar de básquetbol de la Liga Nacional.